La vez pasada que estuvo en estudios personalmente conversando con nosotros el economista Mauro Mendiburu nos despertó la idea de cada tanto ¿sí? poder tener este tipo de charlas aquí en los estudios porque es una forma también de tener un poco más, más de tiempo para desarrollar algunos temas. Y como siempre nos gusta que sea Mauro quien eh, proponga el tema a desarrollar como habitualmente lo hacemos. Y les adelanto que el tema de hoy está bueno el asunto es que cada uno después lo podamos eh, eh, lo podamos desarrollar, lo podamos aplicar y bueno, y ver el resultado que tenemos y ojalá que el resultado sea bueno para todos. Mauro, buen día. Buen día, Jorge, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación como siempre. No, como como siempre el agradecimiento nuestro a, a tu presencia aquí es como una clase para nosotros siempre de día. <risa> <siempre, risa> <siempre, siempre risa> sí. <risa> bueno, pero con el tema de hoy sí estoy este estoy más atento que nunca, a ver. Vamos a ver, sabes que en estos días la gran noticia, va o una de las más importantes a nivel internacional es el impeachment de Donald Trump. Ese es el, uh -huh. el tema. Curiosamente no está afectando absolutamente en nada a los mercados financieros, en, mar, en mercados cambiarios, en nada. Es como si no existiera, no sé si es porque se prevé que no va a pasar nada. El tema que sí está generando impacto y más que nada para Argentina y para la región es la negociación de la deuda que está haciendo el gobierno nacional de, de Argentina, el, el Martín Guzmán, el ministro de Economía, y En la provincia de Buenos Aires, algo adelantábamos la semana pasada, sí, había un vencimiento de 250 millones de dólares del 26 de enero de la provincia de Buenos Aires, el gobernador que a su vez es economista, no es bebé de pecho en estos temas, fue ministro de economía del gobierno de Cristina Fernández, dijo que no estaban condiciones de pagarlo y por consiguiente propuso un, una prórroga al 31 de mayo para el pago de estos 250 millones de dólares. El problema es que estas prórrogas tienen que ser aceptadas por los tenedores de los bonos. Se necesita un 75% de aprobación. Al día de hoy no lo tienen, lo cual está generando algún este chisporrotazo en cuanto a qué es lo que va a pasar. Lo primero que ocurrió fue que eh, bajaron los precios de los bonos, se habla de que algunos fondos no están de acuerdo, pero todo es una gran incógnita hay una pulseada clara en el mercado de quién es el que cede más porque va de la mano justamente de lo que ayer entró en el Parlamento argentino, que es la ley, voy a leerla porque está larga, Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa Argentina. En donde el ministro de Economía, por primera vez, por más que ya lo había anunciado eh, oralmente, ahora lo hace por escrito, establece cuáles son las características que va a tener el plan de eh, restauración, o sea, de renovación de la deuda eh, pública argentina. Basado en tres puntos, extensión de plazos, baja de tasas de interés y reducción de capital. Esto sí que cayó, curiosamente, porque ya se veía venir, cayó bastante mal en los mercados. Ayer bajaron bastante los bonos argentinos y las acciones argentinas, acciones por ejemplo de eh, Pampa Energía, bajaron casi 6% en Estados Unidos, el Banco eh, eh, Macro francés, los bancos eh, Superbiel también bajaron fuertemente. Y un poco está puesto eh, sobre la mesa ahora, eh, a lo largo de este año, lo que va a ocurrir con los títulos argentinos, porque a esto se va a empezar a sumar el resto de las provincias argentinas que tienen el mismo problema que la provincia de Buenos Aires. Alguien dijo, bueno, ¿qué pasa eh, en nuestro país? Pues, si estamos en la misma línea que Argentina, si va a pasar algo parecido aquí, si hay que esperar algo. Bueno, los bonos uruguayos no variaron de precio prácticamente en nada. Y la razón de fondo es que la estructura de la deuda uruguaya es bastante distinta de la argentina. Si uno analiza lo, algunas eh, variables económicas o algunas estadísticas para ver qué tan semejante o distinto estamos de Argentina, veamos por ejemplo, la deuda pública argentina es de 311.250 millones de dólares, la de Uruguay 36.723, pero el valor absoluto no importa, lo importante es alguna variable que ate, Eh, en términos relativos la deuda si no entramos en valores absolutos y los valores absolutos llaman llaman engaño por ejemplo en Argentina la deuda es del 91,6% del producto interno bruto y en uruguay del 61% del producto interno bruto sin embargo, Si uno analiza lo que Argentina le debe a los privados, no al gobierno. El gobierno argentino le debe también a provincias y hay provincias que le deben al gobierno. Hay un cruce ahí de sectores públicos. Uno podría sacarlo porque en definitiva es un mismo estado. La deuda pública argentina no es muy distinta a la uruguaya. Anda en el 58% del producto interno bruto con privados y en Uruguay el 61, 60, algo por ciento. Lo que tiene de diferencia la deuda pública argentina con la uruguaya no es el valor relativo, sino los vencimientos y las monedas, básicamente, y la deuda neta, que ahora explico un poco qué es, para que quede más claro. La mayoría de los vencimientos, casi la mitad de los vencimientos de la deuda pública argentina, vencen en los próximos cuatro años, del 21 al 25, 48,5%. Es más, en el 2020, este año, 30.000 millones de dólares de vencimientos. Mientras que Uruguay, en el quinquenio próximo, el gobierno del doctor Lacalle, va a tener solo 22,28% de vencimientos de vencimiento, es la mitad que el argentino y todavía en millones de dólares 4.346 en el año 2020 que se pueden pagar perfectamente con lo que tiene hoy en caja el gobierno la deuda de la moneda argentina, el 80.3% es del, de la deuda eh, sobre el Producto Interno Bruto es en dólares mientras que en Uruguay es el 57.1% ¿por qué es importante esto? porque para pagar en pesos argentinos o en pesos uruguayos hay que pedirle al Banco Central que emita Y eso es relativamente sencillo, mientras que para pagar en dólares hay que ir al mercado a comprar los dólares, el que emite es la Reserva Federal y por consiguiente no es tan libre, no es tan fácil el pago. Y si calculamos la deuda total sobre, eh, le restamos, perdón, las reservas internacionales y lo dividimos sobre el Producto Interno Bruto, ahí tenemos una diferencia abismal. Uruguay tiene muchas reservas, actualmente ayer, al cierre de ayer, 14.112 millones de dólares, Mientras que Argentina tiene relativamente muy muy este mucho mucho menos reservas, la deuda neta en Argentina es el 85% del producto interno bruto, la deuda neta en Uruguay es el 30 con 78%, casi la tercera parte. Y este es el valor capaz que es más importante. Uruguay no va a tener problemas en el pago de la deuda pública de la deuda externa en los próximos 5 años con las reservas que tienes. Argentina no nos puede pagar este año directamente. Y eso hace que hoy en día la tasa de interés que está pagando Argentina es sensiblemente superior a la uruguaya. Es más, no puede salir al mercado a pedir prestado porque le están cobrando unas tasas que son leoninas realmente. Así que es un tema que para el actual gobierno argentino es muy complicado y va a implicar los primeros dos años, o por lo menos este año, eh, complejas negociaciones. Y para el gobierno uruguayo no es un problema, por lo menos para el próximo gobierno tiene... Todo lo que tiene de reservas le da para pagar todos los vencimientos de este año y buena parte del que viene y si se maneja bien no va a tener dificultad ninguna para manejar los cinco años de pagos de, de deuda. Hay una diferencia abismal entre los dos eh, y bueno, vamos a ver qué pasa este año más que nada con el gobierno argentino que es el que tiene más desafíos. Antes de salir del tema, hablaste de un posible default, porque hoy también están los ciclos, los diarios, en, en la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Cómo es eso de que una provincia entre en default? lo que pasa Porque es que, habitualmente hablamos sí, de default de los países, no de las provincias. Claro, pero en el caso argentino, las provincias, a diferencia de Uruguay, hay otra diferencia importante. Acá las intendencias acá se pueden endeudar con las instituciones locales. Uh -huh. En Argentina también se pueden endeudar con el resto del mundo, o sea, para afuera. Ah. Con organismos internacionales. Con organismos internacionales claro. O con privados. O sea, hay privados que tienen deuda de las distintas provincias argentinas que viven en otras partes del mundo. Pero... Eh, lo que estamos diciendo en el fondo es que la provincia de Buenos Aires no se encuentra con posibilidades de pagar una deuda que está venciendo la semana próxima y eso se llama default, de hecho ya se está anticipando que eh, no lo va a hacer Entonces, eh, y a partir de aquí vas a ver, Jorge, una cantidad de, de casos similares en otras provincias que están peor todavía que la de Buenos Aires, solo que todavía no le han vencido la deuda. Pero a medida que eh, transcurra el año 2020, van a tener la misma dificultad que tiene la provincia de Buenos Aires, o peores, porque la provincia de Buenos Aires tiene alguna forma de recaudar, es muy rica. Uh -huh. Pero pensemos Chaco, Formosa, Tierra del Fuego provincias mucho más pobres, mucho claro. más pobres que están muy endeudadas y no tienen forma de pagar, tampoco además deben en dólares, ese es otro problema este es un combo explosivo que tenemos en las provincias así como que anuncios como el de ayer pueden haber lamentablemente varios a lo largo del tiempo a lo largo del tiempo Los este, gobernadores es, o economistas sí. anticipando efectivamente y, ¿Y eso que... y eso profundiza más la crisis todavía va a depender ¿Es cada vez más más difícil salir eh, bueno yo te diría que la clave está en la negociación que el gobierno nacional haga, que el ministro de economía haga, porque ahí van a estar las pautas a la cual se van a tener que ajustar todos, incluyendo las provincias. Por ejemplo, supongamos que el ministro acuerda una quita del 20% de la deuda. Todas las provincias van a salir a decir exactamente lo mismo. Bueno, nos acoplamos al modelo del gobierno nacional, pedimos un 20% de quita de la deuda. Pongo un 20% por decir algo. Algunos van a tener éxito, otros no, pero va a marcar el rumbo de lo que va a ser la negociación este año. Bien, eh, una pregunta más sobre este tema puntual. ¿Qué más tenías por allí? ¿ver? En principio era esto. Era esto. Sí. Bueno. Bien. No, porque a mí cuando llegamos me dijiste... Hoy vamos a hablar de cómo era ser millonario, cómo era. Ah, bueno, eso es más difícil. Ah, Necesitamos bueno. un par de días para eso. Ah, yo 24. pensé que venía en serio, me quedé me ¿Quién quedé quiere ser millonario acá. el programa de la tele no? Sí, no, no. ¿Cómo, ah. ¿Cómo era eso? Ser millonario en un día, cómo fue que me dijiste que sí, sí, la, sí. la idea idea no ser clase media, dijimos, este, ah, para ser millonario o sos muy no, no era ese el razonamiento, ver, era a ver, a ver. Si sos millonario, este, y no sos clase media, como que es más fácil mantener la riqueza, sí. y si sos muy pobre, tampoco estás tan afectado por el gobierno porque la clase media es la que paga termina pagando todo. Los que claro. estamos en el medio somos los que terminamos pagando prácticamente todo. unos por no poder, otro por tener abogados y contadores muy buenos que hacen que no paguen sí. mucho. Sí, y, y, y ahí este eh, eh, hicimos este foco en el ejemplo de un conocido empresario del Río de la Plata. Cuyo nombre no quiero acordarme, como nombre, decía Quijote, ¿verdad? Sí, sí. ¿Eh? Eh, no, no, no es necesario decir, vamos, vamos a decir simplemente su característica. Un hombre que tiene mucha plata, mucha plata y yo cuando leo algún reportaje que le hacen siempre está hablando de la, de la línea de crédito que tienen los bancos exactamente y yo me pregunto, teniendo tanta plata, ¿tiene necesidad de tener préstamos en los bancos? y justamente, así hizo la plata <risa> arriesgando plata que no <risa> la propia <risa> para eso están los bancos así hizo claro. la plata sino para qué están los bancos sí. para, ¿eh? para poner plata que es de otro, que a su vez si pierde, no es mía claro. y vemos de qué manera puedo evitar pagarlo sí, sí, sí, sí. <risa> bien, eh, Mauro ¿no, ¿no has tenido acceso a los contenidos que puedan tener una ley que, que hoy en su claro. borrador va a estar presentando la calle Pau ¿Has tenido algún dato de, de ese borrador que incluye en lo económico? Eh, se habla por lo menos me han comentado a algunos eh, no, se, no se sabe la, con exactitud la totalidad desde el punto de vista económico hay una novedad que ya se manifestó por parte de algún integrante del equipo económico que está vinculado a lo que se llama la regla fiscal que es de qué manera Eh, enca encauzamos el déficit fiscal a lo largo de los periodos de eh, económicos. O sea, normalmente, y es cierto esto, el ser humano tiende a gastar más cuando tiene más y cuando tiene menos, tiende a no bajar tanto el gasto. Y eso hace que, como se dice, en tiempos de bonanza no Ma ahorramos. Mantiene el estatus, eh, digamos. Ahí es, esa es la idea, ¿verdad? Es difícil eh, recular en chancletas, como sí, se dice. Claro. Entonces, bueno, yo tengo un nivel de vida determinado, me baja mi ingreso, gasto más o menos igual que antes, ¿no? lo que puedo. A nivel del Estado pasa lo mismo, entonces cuando hay crecimiento económico, el Estado no tiene dinero para gastar y lo gasta. Pero después cuando viene la época de las vacas flacas, no reduce el gasto, además el gasto es difícil de bajar. Entonces termina generando déficit. La, la imposición de lo que llaman la regla fiscal va de la mano de tratar de atar la recaudación y el gasto a los periodos en que pase esto, o sea que ahorremos cuando sobra y que no gastemos tanto cuando falta, este, y evitar una, un déficit fiscal o una, un porcentaje del déficit fiscal importante que pueda llevar a problemas a futuro. E es una novedad, pero en realidad eh, no es una noticia, eh, valga la, la, la redundancia, nueva, es algo que se ha, varias veces se ha intentado aplicar en distintos lugares y que el, los eh, economistas del actual futuro equivalen, eh, equipo económico la, la han, este manifestado y la otra es la que el economista alfi el futuro director de planeamiento y presupuesto está hablando ya de la reforma de, eh, la, de esta, la seguridad social es de todas las cajas adentro y la idea es meter todas las cajas adentros este, en un combo que eso va a generar un conflicto importante porque no hay casi que ninguna buena noticia ahí, por lo menos para los que aportamos o para los jubilados claro vamos claro. a tener un lío grande ahí Y, y esta esta propuesta de, de ahorrar 900 millones de dólares yo creo que se embretaron este, no, la, no lo veo este. ¿se puede ahorrar 900 millones de dólares sin afectar no a, a los sectores a públicos y privados? definitivamente no, o sea el principal componente del gasto público uruguayo hoy en día no es ni la inversión pública, que esa uno la puede recortar si uno no, no hago carretera durante un año bueno ni tampoco mm -hmm. es el gasto corriente que es el simpático El decir, no, pero son los empleados públicos o lo que gastan en teléfono. en Eso es relativamente poco y es poco lo que se puede ahorrar de ahí. La mayoría del gasto público es asistencias al Banco de Provisión Social y distintos eh, rubros, como por ejemplo el FONASA, que también da déficit, la caja de jubilaciones que mm -hmm. da déficit, eh, y por consiguiente reducir eso es muy difícil. Primero por un problema legal. No se puede bajar las jubilaciones en un día para el otro. Y en segundo lugar, un punto de vista social. Está este comprobado que si bajamos, este miremos para lo que pasó en Argentina, empezamos a recortar el gasto social y de las jubilaciones, terminamos con un problema serio. Porque una, se rompe social. la cadena independientemente eh, de la afectación a mi bolsillo. Exactamente, ¿verdad? empieza a generar la caída del consumo, eso que en economía se llama el multiplicador claro. económico del gasto, empieza a generar un círculo vicioso. Eso lo vimos en Argentina claramente, hasta las consecuencias este sí. eh, que, que, que vimos, ¿verdad? Llegamos sí. gente que cayó fuertemente por debajo de la pobreza, la pequeña industria, el pequeño comercio sufriendo fuertemente. Complicado. Bien, y el, y el subir la, las edades para la jubilación, uh -huh. que también se, se insiste se en habla. eso. También es cierto que la, la, eh, la posibilidad de que las personas podamos vivir más años y por lo tanto podamos trabajar más años, también es cierto. Sí. Hoy, promedialmente, la humanidad vive más que antes. Sí, ¿Sí? es cierto. Parece un poco lógico también, ¿no? Sí, es lógico y antipático. Bueno, está bien, mm -hmm. está bien, pero digo, va, es posible que sea también una de las herramientas que utilice esa, es más esa que propuesta de, de Alfie. Es más que probable. Tanto en lo público como en lo privado. Sí, efectivamente, es, es, es muy probable que, que ocurra algo de eso. Eh, de todas maneras, Jorge, acá da la impresión de que cada tanto estamos emparchando un poco más el sistema. Quizá dentro de 10 años, a ver, hace un par de años se hablaba de los famosos cincuentones, sí. que eran los que llegaban a los 60, 60 años para jubilarse y resulta que cobraban menos que con el régimen anterior. E emparchamos algo ahí para que esa gente no se sienta tan afectada. Bueno, ahora no nos dan los números, lo extendemos a 65, pero seguimos teniendo un problema de fondo que el sistema actual hace que la relación activo-pasivo sea cada vez más baja. En todo el mundo pasa esto, porque la tasa de natalidad es baja. Cada vez más jubilados y pensionistas Exacto. y cada vez menos gente que trabaja. Efectivamente. Y hoy que aporta. Y que aporta, y es verdad que la edad de este, la esperanza de vida ha aumentado. Uno a veces ve eh, el, el promedio de vida en otros países, es, es alto. Uno, la otra vez hablando con alguien me decía, hay actores que tienen más de 100 años, eso antes no era normal, uno veía una excepción, dos. oye, es normal, hace un par de años falleció un economista de 103 años, uh -huh. eso no era común antes, eso porque la medicina ha mejorado, eh, nuestro, nuestra conciencia de la alimentación ha mejorado, nuestra conciencia de hacer ejercicios y, y de no estar comiendo grasas todos los días ha mejorado, o sea este, y eso hace que todos vivamos más tiempo, eso quiere decir entonces que dentro de 3 o 4 años, 5 años, otra vez vamos a tener el mismo problema y qué vamos a hacer, vamos a pasar de 65 a 70 y después de 75. Como que Bien. no solucionamos el problema de fondo. Y bueno, y más, a eso, más allá de eso que parece una aspirina para, ah. para, para un cáncer, ¿cuáles son las medidas de fondo que un país como Uruguay? Porque además tenemos que pensar el país que somos, la cantidad de habitantes que tenemos, la cantidad de aportantes que tenemos y la cantidad de jubilados y pensionistas que tenemos. Exactamente. Entonces, es como que el, este el, el dicho criollo, el negocio de Lobato, Mira, Jorge, hay un tema que yo siempre lo he... Yo he tenido la suerte... Bueno, no sé si la característica de ser bastante opositor siempre. Porque cuando salió la ley de las AFAPs, a mí no me gustaba. No por la ley en sí, sino por cómo estaba hecha. A mí no me parece correcto que a ti te administren los fondos y si el que te está administrando los fondos pierde dinero, te cobre. <risa> Eso es absurdo. Pero es lo que nos pasa todos los días. Tenemos administradoras de nuestros ahorros... Que cuando llegamos, le sacamos la inflación y tenemos menos que al principio. Y las explicaciones son, no, porque tenés un seguro que te... Bueno, te estoy contratando para que todo eso sea tan bajo que me dé mucho dinero. Y la AFAP con ese dinero, ¿no no, no están haciendo negocios? Y bueno, ahí está. ¿Utilizando este... ese dinero para para hacer negocios la, y, y sacar su, la su es rédito. Esa. De ese rédito no le va nada el contribuyente, le va algo, que es el que pone la plata. Claro, le va algo, pero no lo suficiente como para uno decir ahorré durante 25 años a una tasa tal que ahora realmente me jubilo, o no me jubilo porque la rentabilidad es brutal, mm. entonces me quedo 5 años más trabajando así que me obliguen. Lo que pasa que no es lo que ocurre hoy en día. ¿Cuántas veces nos mandan los informes eso? Y usted tenía un millón y ahora tiene 990. ¿Cómo yo aporté todo el año? ¿Qué? Ah, pero entre las comisiones, entre el seguro, que te, te, le cobramos más de lo que usted ganó. Bueno, pero ese no es el razonamiento. Eso es lo que pasó en Chile, pero te lo mismo. Pero pero eh, eh, mismo. ese razonamiento incluye que te hayan acreditado a favor las ganancias que obtuvieron con tu dinero? En las ganancias, no? claro, las ganancias han sido inferiores a las comisiones que me han cobrado. Ahí está el problema. Ah. Entonces, cuando yo lo ajusto digo, si yo hubiese puesto esto en un plazo fijo en el Banco República me hubiera ido mejor. Claro. Porque alguien me cobró. Y cuando me cobran ese esa tasa que tendría que ser mucho mayor que ese plazo fijo en el banco, pongo el banco república porque es el más grande del país, ¿eh? ahí está el tema, entonces tendríamos que tener, este es un problema internacional, no Eso es solo acá, repito, en Chile los jubilados ganan miserias, pero tienen el sistema AFAP, por llamarlo de alguna manera, claro. mucho más extendido todavía, al 100%, pero cuando se jubilan tienen muy poco dinero, como si lo que hubieran ahorrado, termina claro. pagándose en comisiones y en gastos, que estoy que lo otro, porque Y si ese sistema funcionara la, la bien, fórmula no existe. Y si ese sistema funcionara bien, Jorge, que no te, no es mucho misterio y acá es una crítica a todos los partidos políticos, uh -huh. ¿verdad? Porque han pasado todos y nadie toca el régimen este. El único uh -huh. que sale a criticarlo, y yo le voy a dar la derecha siempre, es el Picenete. Es el único que ha dicho, "Muchachos, alguien está haciendo plata con todo esto." Uh -huh. Y los trabajadores no somos. Pablo, claro. ¿Eh? a propósito, la Safa invierte en distintas sí. áreas, en energía renovable, están metidos en varios parques eólicos, Exacto. en vivienda, otras áreas. Si falla el negocio lo clavan de cabeza uno. Exacto. Está porque marcha la FAP. Ahora lo que yo te quería preguntar en la letra chica. Figura que la FAP puede invertir la plata que yo pongo está previsto. Sí, está previsto, está previsto y está previsto. limitada la inversión también para que no tomen riesgos extraordinarios. Eso está bien. Porque el, el sistema financiero, cuando uno lo libera mucho, tiende a tomar mucho riesgo porque la plata claro, es de otro, ¿verdad? Claro, es ajeno. ¿Eh? ¿Eh? Y eso uh -huh. fue, esa fue la crisis del 2008, el, el, el origen de la gran crisis del 2008, que nosotros no la vimos aquí, eh, pero en Estados Unidos y en Europa, uno vimos vimos que los bancos estaban tomando unos riesgos brutales, porque total, si pierdo, el que va a pagar es el que está invirtiendo, que es mi cliente, no soy yo. Uh -huh. eh, entonces, para evitar eso, a las AFAPs le han puesto eh, un corset Para, para que no logren invertir en cualquier cosa. De todas ¿Eh? maneras, las inversiones que tienen hechas bien no son poco rentables. Claro, ¿sí? Sí, porque sí. el mundo precisa dinero. Sí, sí. ¿Mm? O sea que se, seguimos sin saber cuál es la Y para mí una solución mágica. Para mí es el sistema de las AFAPs, pero ¿eh? con una limitación muy importante y, y a ver, la principal AFAP que tenemos es estatal, es el Banco de República. Uh -huh eh el republica fap es la más importante o sea y funciona sistema, de la misma manera el, el sistema, de de, manera. El sistema de, del bps ya es caduco y el sistema del bps cada tanto va, va con colparche porque no no no resiste no hay forma. No hay forma. Se si amplía la brecha en lugar de checar la diferencia entre lo que lo que sale para hablar impros, ¿no? Efectivamente, cada vez es peor y entonces primero eh, topeamos para que los que ganan más no ganen tanto, después subimos la edad de jubilación, después incorporamos cajas, ahora que es lo que va a pasar, eh. metemos todo adentro todo de una bolsa, cuestión de ver qué es lo que ocurre. Este la irracionalidad de la caja militar es algo insostenible, o sea, no no tiene sentido el, la diferencia de criterio entre no Tiene lógica. Totalmente. Nadie se puede estar jubilando a los 50 años con jubilaciones. Si tenemos problema entre activos y pasivos, la caja militar es peor todavía, porque a su vez los activos ganan muy poco. Claro. Los sí, soldados eso. rasos ganan muy poco. lo que siguen trabajando, siguen ganando muy poco. Sí, exactamente. Y los que se retiran, siguen bueno, ganando mucho. Y entonces, bueno, metemos todo ahí adentro, pero nadie le da una solución de fondo. A mí me parece que la solución viene por ahí, vamos a hacerlo perfecto, privado, con inversiones, pero vamos a exigirles a las a las AFAPs. Y la, la exigencia no viene por el lado de la ley, lo prevé, pero... Eso pasa en los oligopolios cuando hay pocos oferentes. Eh, da, si no te gusta te cambias a la otra, pero como son 3 o 4, más o menos son todos iguales. No me puedo cambiar, me cambio y en vez de 05 es 04. No cambia. Murro ha insistido en que ahora hay muchos más aportantes es al BPS porque se va de mucho menos, pero tampoco eso ha, no. ha aliviado ah, la situación. Murro tiene razón en lo que dice y el BPS ha trabajado muy bien eso. Esperemos que el próximo gobierno no lo no lo cambie. Pero aún así sigue siendo insuficiente, aún así sigue siendo insuficiente, y yo estoy seguro que Murru se preferido todavía, eh, yo no sé, este no, no con la intención de que haya mayor desajuste, sino que pagarle más a los jubilados, lo cual hubiese generado todavía más, más diferencia. Más ¿sí? Yo estoy seguro que si fuera por él, hubiera pagado mucho más. Eh, y aún así... Eh, estamos este, con un déficit que está creciendo ahora eh, eres optimista en, en mantener la, la baja evasión en ese sentido de cara al futuro eh, del bps sí. de, de, de todo lo que tenga que, que ver con con aportes Mira a patronales mí, que afectan sí. a favor o en contra a esta situación a mí me parece Jorge que el gobierno del frente amplio en los tres gobiernos eh, entró en un círculo virtuoso Que es generar actividad económica, eso hace que todos tengamos un poco más, gastemos más, los, las empresas tenían mayor ingreso y de esa manera poner en el BPS a los trabajadores no es tan costoso, la ley de inclusión financiera los embretó a su vez, los obligó a pagar los sueldos y de esa manera o sea, se entró todo en una bicicleta positiva, pero... Cuando esa bicicleta se pincha empieza a retroceder todo, bueno, yo no puedo pagar y en lugar de cerrar te dejo negro y como te dejas en negro ya no aportás y como no aportás el BPS está peor, el BPS empieza a apretar más y como apretas más tampoco puedo pagar y entro en lo contrario. Este gobierno tiene ese problema, esa vara, que esto está funcionando bastante bien. Donde empecemos a recular un poquito vamos a tener ese tipo de dificultades. Y cuando se habla de, de la modificación en la inclusión financiera. Mm también se estará hablando de eso de parte del nuevo gobierno en se, el hecho sí. de que no sea obligatorio sí. que los sueldos se le acrediten al trabajador a través de una cuenta bancaria que queda todo blanqueado. Efectivamente, Jorge, en el tema de la inclusión financiera, el próximo gobierno tiene un problema grave. Por un lado está lo que prometió, que dijo, bueno, ah, a ver, lo vamos a derogar. Vamos a prácticamente a derogarlo todo. Mm o sea que no quede nada de todo esto inclusive la Cámara Empresarial de Maldonado da un pasito más, habla de que no se puede obligar a tal y tal y tal cosa, o sea excede todavía a inclusión financiera si llega a ese objetivo queda muy bien con los votantes pero tanto el BPS con el, como la DGI le van a decir me estás dejando sin herramientas ahora otra vez van a estar todos en negro otra vez si pueden a evade, a otra, hay, todo lo que hemos hecho lo tiras para atrás y a mí eso me va a generar la recaudación A ver quién gana en Que en ese. definitiva es un problema para el propio gobierno, porque es Exacto. el propio gobierno que lo tiene que solucionar. Por eso el gobierno va a estar entre dos fuegos. Yo creo que se va a tirar más para el fuego de la DGI el BPS, porque ahí es donde entra el dinero, con lo cual va a tener para gastar. Si no, va a tener que hacer algún ajuste adicional. Pero eso va a implicar, eh, no por lo menos a ver cómo lo hace, ¿verdad? Puede simularlo un poco, Dentro disimularlo. Dentro de todo eso, algo que ya habíamos hablado contigo, el hecho de de repente sí darle un poco de oxígeno, A, a, al comercio nuevo a la empresa nueva sí. y en el arranque este darle un poco de oxígeno lo que tiene que ver con los aportes sí, puede ser ¿Sí? a un año se había hablado originalmente de exoneraciones es el que etcétera. según la facturación tenga relación con eso también efectivamente de, si facturan por encima de tanto si sí, en el primer año si, si si factura por debajo de tanto sí. lograrn unaación pues algo sea, de eso también, o sea, ¿no? se habló de algo de eso este, como para lograr que, que subsista el y que tengan este una una, una vida fértil los claro. comercios y las empresas nuevas porque si no siempre estamos en el arranque, ¿no? si sí, no tenemos problemas hasta el arranque. Está arrancar. difícil hoy para para pagar todo. Está está sí, el alquiler, pagar este todos los servicios este de sí, sí. luz, agua, aportes patronales uh -huh. este, eh, eh, habilitación higiénica, realmente cada comercio que va que va a abrir para mantenerse tiene un costo fijo que está difícil, ¿verdad? Completamente de acuerdo. ¿sí? Habría que ver cuál es el plazo y cuáles son las condiciones, o sea, la letra chica. Pero la idea esa no es mala. Mauro, siempre es interesante este hablar contigo. Bueno, qué suerte. Qué suerte. Que se mantenga el promedio. Bueno, gracias por la visita. Yo quería aclarar porque me, me ibas a preguntar en voz alta, pero para que la audiencia sepa milisite con el dedo. ¿Alguna pregunta más? Ah. Y ninguna. Me encanta que venga Mauro, pero bueno. 22 de enero y sigo pelado. Ah, porque vos pensaste que porque venía Mauro y sí. iba a llegar a fin de mes. Vos me dijiste algo eso. Yo ya te di la receta. Entre sí. hoy y el 31 no pagues nada. Ahí está. Peor que hoy no vas a estar, por lo menos en cuanto a lo que tenés. Voy a, ¿Eh? voy a copiar. Y cierra no, la verdad. puerta con llave que no venga el, el, el Poder Judicial y te tira un cedulón. <risa> Gracias, Mauro. Voy a bueno, amarlo. un gusto. Frecuencia abierta.